Porque el niño Dios ya no lo quiere Porque le ha negado su aguinaldo Triste Navidad, la de mi pueblo Por aquellos barrios marginados Ahí es donde reina el sufrimiento, Donde los pobres somos esclavos Mientras que los grandes del gobierno Contemplan de las cumbres el llano Y se olvidan que abajo También los pobres somos humanos Lucharé siempre al lado de aquellos Que cansados y llorosos en la mano Porque la nobleza de un plebeyo Lleva también sangre Fue la pobreza Orgulloso estoy aquella infancia Mis navidades fueron de tristezas Y mis años fueron de esperanzas Siempre vivía yo con la añoranza De poder ayudar a mi tierra Y aclamar por ella la venganza Como el acusado su inocencia Para unos son tristes los diciembre Para otros son llenos de alegría Entre la nobleza de mi gente hoy vivo luchando en el presente para cumplir con mi profecía